Se apareció por Cuatro Norte con Libertad Nuestra próxima invitada Se abrió el cielo Ha llegado el sol A los estudios de Viña del Mar Señoras y señores, está aquí Eh, me decía fuera de micrófono para que nos vayamos conociendo Nosotros la conocemos, ex consejera regional eh, Con tremenda pega en Marga Marga Con tremenda pega en Petorca cuando fue gobernadora eh, presidencial provincial en Petorca Y hoy día eh, candidata senadora por la región de Valparaíso Pues está con nosotros María Paz Santelices ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenida a Carnaval Muchas gracias, un agrado estar acá Y contenta porque empieza en septiembre, sí, por el, pues así el ya, mes de la patria. ¿Se pegó el primer pie de cueca ya? ¿Todavía no? Estuvimos por ahí en algunos lados pegando en el primer <risa> pie <de> cueca. <risa> ¡Qué bien! Pues. Celebrando eh, nuestra patria. ¿Anduve bien con el currículum? Ex consejera regional. Eh, muy bien, Gobernadora muy bien. presidencial provincial, además también en Petorca. ¿Piñera o dos? Fui... Eh, Con mucho honor, digo, fui eh, gobernadora de nuestro pre querido presidente Sebastián Piñera. Fui la última gobernadora del periodo y la primera delegada presidencial. Sí, claro. Pues. Acuérdate la que en ese ahí. tiempo fue el cambio sí, pues. de gobernadores a delgados presidenciales. Eh, su sello como gobernadora fue la unidad, fue el diálogo eh, con los actores relevantes, fue el trabajo en terreno. Eh, Completamente. ¿Va a ser el sello de esta candidatura? siempre he hecho trabajo en terreno constantemente y eso es lo que me diferencia a lo mejor y me caracteriza de, de mis gestiones pero te cuento en grandes palabras yo fui consejera regional que tú eres consejero regional por las 38 comunas de la región incluyendo Isla de Pascua y Juan Fernández Y no todo el mundo sabe realmente cuál es la función Siempre. del consejero regional. Y la función del consejero re, eh, regional es fundamental porque son los que aportan el financiamiento para cada uno de los desarrollos de las comunas, de los proyectos comunales, junto con los servicios públicos. Uno trabaja la par con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de... de urbanismo, con todos lo, los proyectos que generan desarrollo en nuestra región entonces es súper importante la labor del consejero regional son los que tienen la billetera, digamos con los recursos para la generación de proyectos en la región, son los que digamos, financian los proyectos y también aquí en las redes también financia el tema de medios ¿no? por ejemplo, que el fondo por de medios sí el 8 es muy, del, muy importante el 8% del FNDR que ayuda claro tremendamente que sí, además porque. también hoy día organizaciones comunitarias principalmente en, en mejoramientos en materia de seguridad son los que aportan el, a, a los municipios para para que puedan tener móviles de seguridad y en fin bueno y no solamente un, a las municipalidades sí, claro. sino que a los jefes de servicios a los bomberos a PDI, a carabineros a todos los entes que componen nuestra región para generar desarrollo en todo sentido fue consejera cuando no había gobernador eh, elegido cuando todavía digamos, no había gobernador elegido el, el, claro, popularmente, sino que la figura ahí era la del intendente era la del intendente sí. claro y luego fue gobernadora presidencial provincial en Petorca y ahí pudo conocer eh, de cerca um, la bueno, la realidad de esa zona además también po. fui eh, gobernadora de la provincia de Petorca en el momento más complicado de la historia del país acuérdate que nos tocó la pandemia, nos tocó sí, el estallido social y me tocó a mí la crisis hídrica, que trabajamos co co con nuestros vecinos con nuestra gente, ellos estaban aterrados, no sé si te acuerdas tú en el momento sí, de la pandemia la gente estaba aterrada porque pensaba que se iba a morir Y así estábamos todos, encerrados en nuestras casas. Entonces, nosotros como gobierno, y tú debes saber que para que el presidente Sebastián Piñera haya, me haya elegido a mí como gobernadora, es por mi gestión, porque mi gestión en terreno, porque tenemos una experiencia eh, inigualable a todo el resto de, lo, de los candidatos. Es muy diferente ver y gestionar desde un escritorio o desde un televisor ...que estar en terreno... ...dándole tranquilidad a cada uno de nuestros vecinos... ...diciendo que no les va a pasar nada... ...superándolos de ese miedo terrible... ...de que muchos pensaban que iban a morirse... ...y así todo trabajamos... ...nuestro presidente encontró las vacunas... ...para cada uno de nosotros... ...de todos los ciudadanos chilenos... ...con las cajas de mercadería... Sí. Eh, ...ofreciéndolas y entregándolas... ...a todas las comunas de la región... Por familia, por cada familia entregamos estas cajas de mercadería Y buscábamos, acuérdate que las liebres, la, la, los buses escolares eh, Estaban sin trabajo porque los niños no podían ir al colegio Y ellos eran los encargados eran de, los transport encargado de, de acuerdo, transportarlo Las cajas a, a cada familia sí. de la región Y a cada familia de la provincia en este caso sí. Y lo mismo con todas las vacunas Para que no se, eh, no fuese tan violento, porque hubieron muchas muertes muy lamentables de muchos seres queridos. Y también fue muy triste el tema de no poder no poder asistir al funeral de cada uno de los seres queridos por miedo a que se podían contagiar. Sí, Entonces, fue un una muy, etapa muy, difícil, muy, muy dura, muy difícil, y nosotros estuvimos ahí, en terreno. Son las eh, 12 horas 48 minutos, María Paz Santelices está con nosotros aquí en la radio Carnaval FM y hoy día esa experiencia eh, prevalece para subir entonces me imagino esta candidatura senatorial para representar hoy día la región de Valparaíso en eh, la Cámara Alta pero no solo esa experiencia, ese trabajo territorial yo creo que es clave sino que también es clave ser de la región, es clave habitar en la región porque Por así lo no saben primera persona cuáles son las necesidades que a la que nos enfrentamos hoy día Mira, te cuento, yo soy nacida, criada, <risa> educada y formada profesionalmente aquí en esta región. Es mi, es mi región, la llevo en mi corazón. Sí. Y sin más decirte, tú sabes que yo nací en el Hospital Alemán de Valparaíso. De Valparaíso. Que hoy día ya no existe, así sí. que no voy a hablar de los años, cuántos años atrás son. Pero soy de la región. No sé si te acuerdas, tú hace, hace tiempo atrás... Eh, y con esto te eh, rectifico que hoy en la región prefiere locales sí, que hubo una campaña, fue la campaña senatoriales, donde iba compitiendo Joaquín Lavín sí. con Francisco sí. Chaguán, los dos excelentes candidatos de una gestión increíble pero la única diferencia entre Joaquín Lavín y Sebast eh, y si Francisco Chaguán, es que no era local, no era de la región Y así pudimos ver que Francisco Chaguán ganó por sobre bastante más votos que Joaquín Lavín por ser de la región. Entonces, la gente prioriza ser de la región. Y es fundamental, porque son los únicos que conocen las necesidades, conocen cuáles son sus problemáticas, sus fortalezas, sus debilidades. Tienes que ser de la región. Hoy día es inconcebible pensar que viene gente de Arica, a buscar un, un cupo aquí en el Senado O esta niña cariola que viene de Recoleta A buscar un cupo aquí en el Senado Gente que ni siquiera es de acá Que viene por ocupar un cargo Porque en su región Como no hay elecciones a senadores Viene a ocupar un cargo Que es mucho más relevante que lo ocupe alguien de acá Que sabe las necesidades y la problemática de la región y yo hoy día estoy acá porque yo sé las problemáticas he trabajado con las 38 comunas de la región buscando desarrollo económico y calidad de día para cada uno de ellos y incluso sin más decirte cuando estábamos en el consejo regional también teníamos que trabajar en forma internacional con organizaciones internacionales para traer desarrollo aquí a la región Y fui encargada de la mujer latinoamericana en el MERCOSUR. Integré el OLAJI, que es la organización latinoamericana de gobiernos intermedios. Todo esto para traer eh, financiamiento, para traer inversión, para traer nuevas nuevas soluciones a nuestra región. ¿Por qué te lo digo? Porque gente de afuera no tiene idea de cómo solucionar las problemáticas de la región. Hoy día muchos hablan de seguridad, ¿eh? Sí. Todos hablan de mayoría, seguridad, sí, la mayoría sí. sabemos que la seguridad hoy día es muy complicado y que lo estamos pasando muy mal y que la región está aterrado, pero yo nadie lo he escuchado buscar entregar soluciones a la problemática de seguridad. Entonces es fundamental hablar eh, de problemáticas, pero dar soluciones concretas, trabajar, hacer gestión Y eso es lo que le falta a todos los candidatos no. Gestión ¿Y porque, a quienes hoy día están activos en el Parlamento? Pero me imagino, completamente, ¿no? porque es súper fácil Y hoy día es muy fácil decir Yo soy político es el político Pero ¿qué más es? Yo soy ingeniero comercial Pero además de ingeniero comercial Fui asesora en empresas Nacionales e internacionales Creé las normas de calidad turística Que en Chile Y así mismo, eh, si un empresario tengo un bagaje de verdad, no es por no es por ser eh, tosuda, autorreferente, digamos, ¿no? ni autorreferente, sí. pero hoy día hace falta gente que haga gestión de verdad sí. para poder sacar adelante a nuestro país, que Be está completamente en crisis, en una emergencia. Imagínense, hoy día hablamos de emergencia, de seguridad y todo. ...y los del otro lado... ...del otro bando que decimos nosotros... ...¿con qué cara pueden hablar ellos de emergencia... ...si tenían un subsecretario... ...que era un degenerado... ...que hoy día está preso... ...entonces ¿con qué cara... ...hablan ellos de seguridad? Si dentro de los, las personas... ...que supuestamente... ...cuidaban al país... ...de todas estas violencias... ...de todas estas... Eh, ...de seguridad en general ellos no daban el ejemplo ni por si acaso en ningún por ningún motivo entonces eso hay que cambiar hay que cambiar el foco y no perderse del objetivo hoy día me da mucha pena a mí de que la derecha esté desunida y que llevemos tres candidatos al a presidente hubiésemos llevado uno, uno, y hubiésemos salido en primera vuelta y muchos se pierden hoy día Por eso, porque no llevamos a uno. Tenemos que ser más solidarios y no perder el objetivo del país. Y hoy día el objetivo es recuperar Chile, unificarnos y ser uno solo de eso se trata. María Paz Santelicia se está con nosotros seguir la Radio Carnaval faltan seis minutos para la una de la tarde, veía eh, durante esta mañana hace un ratito nada más los eh, los datos de una encuesta criteria que le consultaban a la gente, eh, cómo le gustaría que se conformara el eh, el próximo congreso, si ¿sí? con más jóvenes o con gente con más experiencia, y un 54% de los encuestados decía hoy día necesitamos gente con experiencia, necesitamos gente capaz para que hoy día se pueda conformar el Congreso y poder sacar adelante, como lo decía muy bien, este país que está tan alicaído en tantas materias. pues Hoy día Chile está en un estado de emergencia, en un estado de crisis. Y hoy día tenemos la oportunidad de sacar tres senadores por el lado de nosotros, de la derecha. Yeah. Okay. En, en un momento el... se habló, es que, se lo... que, que podía ser de candidata a, a diputada, en el distrito número 6 y eh, luego se supo además que levantó su candidatura eh, senatorial en la región de eh, Valparaíso, hoy ya ratificada ¿Por qué decide ser senadora? Decido ser senadora para sacar a mi país adelante porque mi país hoy día está en una emergencia y en una crisis ¿Y para tener tres senadores de su sector también? Y para tener tres senadores en nuestro sector. Te cuento la quinta región siempre ha tenido cinco senadores ¿Sí? siempre han sido cinco senadores siempre la vez pasada fueron tres senadores por el lado de la izquierda y nosotros llevamos dos senadores que los voy a nombrar que fue Francisco Chaguán y Kenneth Pugh Exacto. y hoy día le hago y le rindo un homenaje a Francisco Chaguán y a Kenneth Pugh porque fueron excelentes go eh, gobernadores claro. senadores <risa> Senador. aquí en nuestra región Se jugaron su gestión en todo sentido porque ellos son de la región, sabían las problemáticas y nunca dejaron de lado a nadie, siempre estuvieron en terreno de verdad les saco el sombrero por su gran gestión y hoy día son reconocidos en la región por por todo el trabajo que hicieron aunque no se fuesen de mi partido son de mi lado, son de mi sector y eso tenemos que apoyar Tenemos que apoyar a los que hacen gestión y al que se la juegan por nuestra región y al que llevan en, el, en la región en su corazón. Y esos son los dos. Imagínate que en el estuvo un periodo, y mira qué generoso, él se hace a un lado para darle pie a otra persona, a otro nuevo que venga con nuevas ideas. No es soberbio en seguir en, en siguiendo otros periodos. Uh -huh. Entonces, eso es para sacarle el sombrero. Pero como te decía, eran cinco candidatos y eran cinco senadores en nuestra región. Hoy día tenemos la posibilidad de nuestro sector de derecha sacar tres senadores. Sacando tres senadores le damos gobernabilidad a nuestro nuevo gobierno que tengo la seguridad que va a hacer de, del sector de derecha. Y de esta forma poder apoyarlo en su gestión, poder apoyarlo en en todos los planes que tiene para Chile para sacarlo adelante María Paz Santelice hoy es candidata senadora por la UDI lo dijo aquí eh, hace un par de semanas lo anunció, estaba muy contenta estaba muy feliz además María José eh, Pepa Hossman que sí. habló maravillas de no. eh, de usted y anunció además aquí en estos micrófonos su candidatura de a senadora maneras. por la región una tremenda dupla además pues. con María José, con la Pepa que le digo yo con mucho cariño Eh, llevamos una gran dupla, hemos sido las dos, hemos tenido harto gestión en la región, en el país, la PEPA también tiene figura nacional, es conocida nacionalmente y de eso se trata, de buscar buenos candidatos para la toma de decisiones de un país entero, de una región entera para sacarlo adelante. Yo sé que vamos a seguir conversando dentro de las próximas semanas nos vamos a seguir conociendo, hay propuestas hay hay proyectos, pero ¿cuál cree que es hoy día el principal desafío que tenemos en la región de Valparaíso? El principal desafío hoy día en la región de Valparaíso es sacar tres senadores del sector de la derecha <ríe> porque es la única forma de darle gobernabilidad a nuestro nuevo presidente que independiente Sea quien sea del lado de derecha, eh, sacará a, en, a Chile de la crisis en que estamos. ¿Se acuerda que el próximo gobierno será de derecha? Absolutamente, no me cabe ninguna duda. María Paz Santeliza es candidata a senadora en la región de Valparaíso, conversando con nosotros aquí en Carnaval. Un placer. pues Muchas, muy bien. Gracias, pues, muchas, muchas gracias, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan hoy día en la radio.